Primera vez en Bucaramanga. Directamente desde los Estados Unidos, Fort Given. Mientras vivo, lloré, cantaré a tu amor. Vivir etera, quiero ofrecerla a ti, mi creador. Este 12 de noviembre, en el Coliseo del Colegio Adventista Libertad, Desde las 6 y 30 de la tarde. No te lo puedes perder. c u i e r o un n u e a m a n e c e en i v u e c o n a s o desde 17 mil pesos en gradería, 20 mil en silletería, con el auspicio de la Iglesia Adventista de Filadelfia. Invita Turismo, Exploración y Aventura Limitada, TEA y. Gospel Radio Internacional.